Centro,、eh, en la 127 con carrera 15, ustedes no se van a perder. Hay una gran carpa blanca y todos los asesores de viajes f a la b e l a están dispuestos a darles las mejores opciones y los mejores precios. Hola, ¿qué tal? Soy Armando Plata con los Global Hits en la tercera semana de mayo de 2023 con artistas de Argentina. Canadá México <Qué hotel. S 1> Estados Unidos、Colombia、Alemania、Puerto Rico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 W. ¿Cuál es su lenguaje favorito? Nosotros hablamos todos. Instagram, W Radio Co. Facebook, W Radio Colombia. Twitter, W Radio Colombia. YouTube, W Radio Colombia. La W, más allá del radio. Los éxitos de todos los tiempos con Mateo Duarte en W Radio. I m i s s you. Seis minutos y arrancamos con muy buena energía este turno musical aquí en W Radio. Mi nombre es Mateo Duarte Sierra. Los estaré acompañando durante dos horas cuando vendrá, obviamente, Global Hits con todas esas canciones de la época moderna y lo mejor de las listas. Hoy no pudo estar Monto 40, pero estoy yo, d entro aquí en este Día de las Madres, por supuesto, arrancando, como les decía en la playlist de W Fin de Semana, con m a m a Mía, sí, Los Huecos de Ava, esta canción que de hecho, pues el nombre viene derivado del italiano. Italiano, lógicamente, que es una interjección que, pues, se usa en situaciones de sorpresa, de angustia o inclusive de emoción. Un clásico del año de 1975. Pero nos vamos a ir un poco más adelante en el tiempo y vamos a escuchar ahora un poco de rock, aunque esta de aba tenía bastante guitarra y muy buena. Pero vamos a arrancar y vamos a darle gusto a las madres en esta edición de música W. Vamos con una canción hermosísima de los norteamericanos, Steven Tyler y compañía que anunciaron gira de hecho por los Estados Unidos. Ojalá. Vengan a Colombia, me refiero a Angel. Ángel, sí, nuestras madres son unos ángeles. Y lo dice Aerosmith en la voz de Steven Tyler. Bienvenidos, esto es música W. Música de W fin de semana para acompañar a todos nuestros oyentes. Qué delicia y qué espectáculo, sobre todo que vengan acá al、eh, Centro Comercial Unicentro en el Parqueadero sobre la Carrera 15. Estamos en la Gran Carpa Blanca, invitando a todos nuestros oyentes de W a que vengan al Travel Fest de Viajes p a r a l a v e l a Y yo me encuentro precisamente con Carolina Jiménez, quien es la supervisora de este Gran Travel Fest. c a r o l i n a Cuéntenos cómo van las ventas, cuéntenos cómo va la gente, qué se han podido encontrar y cuáles son esos descuentos imperdibles para todos nuestros oyentes de W Radio. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Sí, pues invitarlos nuevamente, que hoy es nuestro último día de Travel Fest. De verdad, tenemos muy buenos descuentos, muy buenos cupos. Nos quedan ya los últimos para Europa, Turquía, Turquía con Dubái, Turquía a Egipto,、eh, paquetes nacionales a Sudamérica y a Estados Unidos. De verdad, no se los pueden perder. Estamos hasta las 7 de la noche, así que corran para que no se pierdan su viaje soñado. ¿Cuál es ese viaje soñado que usted le recomendaría a cualquier persona que venga acá? Que usted diga, este es el regalo ideal para mamá. Pues el regalo para mamá es el viaje a Europa de 16 días que tenemos y lo tenemos en un super precio. Entonces aprovechenlo, tenemos para viajar en temporada alta, media y viaja con todos los descuentos para que vengan y le regalen ese sueño a esa mamá tan linda que ustedes tienen. Carolina, imagínese que una tía me acaba de escribir, ella vive en Santa Marta y me dijo: Pero es que yo no puedo ir hasta Bogotá para. Tener espectáculo, esos precios de o ¿Qué debo hacer o cómo puedo a, a,、eh, aprovechar todos estos descuentos que nos trae Viaje Falabella en este Travel Fest? Claro, para nuestros clientes y para los oyentes en este momento que no se pueden acercar aquí a la Travel Fest, tenemos tiendas a nivel nacional en Barranquilla, Cali, Medellín, Pereira, Manizales, Tunja y en todas nuestras oficinas de Bogotá. Es, es decir, no tienen opción de decir no adquirí esta super promoción con Viajes Falabella. Está Madrid, está Lima, hay paquetes para Turquía, hay paquetes para Tailandia, hay un Eurobus que lo lleva usted por toda Europa con、ah, una fascinación de paisajes. No se pueden perder esta gran oportunidad. Vengan hasta acá, hasta el centro comercial Unicentro. Estamos sobre la carrera 15 en la gran carpa blanca en el parqueadero. Son precios imperdibles. Al aire, Mateo Duarte en W Radio. Song for the broken heart. e d En mi vida, Bon Jovi, sonando aquí en música w once e v i n t i de ó s d la mañana. Continuamos con muy buenas canciones hasta la una de la tarde. Mi nombre Mateo Duarte Sierra y los estaré acompañando aquí reemplazando a Carlos Montoya en estas dos buenas horas de música. Qué gran clásico año dos mil, de ese álbum Crush Bon Jovi, una de esas grandes canciones del rock and roll de esta década del siglo v e i n n t i u o Por supuesto, vamos a bajar un poco el tono. Nos vamos a ir para Suecia con un dúo espectacular que lastimosamente ya no existe. Porque su vocalista falleció hace ya un par de años, pero pues la recordamos mucho. Hermosa voz, divina, tez blanca, pelo mono. Les hablo de r o x e t t e por supuesto, y uno de sus clásicos, esta hermosa Power Ballad titulada Listen to Your Heart aquí en W Radio. down éxitos de todos los tiempos con Mateo Duarte, e NW Radio. No, no, no, no, no, qué gran canción nos trae Mateo Duarte a todos los oyentes de W Radio Colombia con Madonna. Es increíble, qué gran playlist y sobre todo uno disfrutando, viniendo hasta acá, hasta Unicentro, a la calle 127 con carrera 15, donde los estamos esperando con viajes f a la b e l l a y su sexta edición del Travel Fest. Precisamente para que tengan ese viaje, ese viaje de sus sueños. Si ustedes en algún momento han tenido ese dinero ahí ahorrado para que, para hacer el viaje que siempre han querido, pues es el momento y es la oportunidad para que vengan hasta acá. Y sobre todo, si ustedes tienen、eh, la tarjeta CMR de Falabela, porque les van a dar un 30% adicional de descuento en cualquiera de los circuitos y paquetes que vayan a llevar. La invitación es a que vengan desde ya. Invitan a su mamá a almorzar. Inviten a su papá a almorzar, vengan con su perrito, vengan con su mascota, porque acá es increíble el ambiente que se está viviendo. Hay crispetas, hay café, una gran cantidad de asesores que están dispuestos a ayudarlos y a encontrarles ese mejor plan y esa mejor opción para que ustedes puedan ser felices viajando. Yo simplemente les quiero decir que es el mejor regalo para mamá. Y además que también hay alianzas con aerolíneas con un descuento hasta de 400 mil pesos en paquetes. Es que esto de verdad es una locura absoluta. Ustedes, oyentes de W Radio Colombia y de oyentes de W Fin de Semana, no pueden perderse esta oportunidad porque esto de verdad va hasta sa a sacar todo, todo, todo por la ventana. Yo me quiero despedir, pero no me voy a ir de acá, los voy a estar esperando. Ustedes pueden llegar hasta acá, hasta el stand del W Radio. Y me van a ver por ahí porque yo sí quiero comprarle un paquete de, de, un paquete para viajar a mi mamá en este día tan especial que es el Día de las Madres. Yo soy Ludier Villarraga c a r v a j a l Quiero darles un gran abrazo, un gran saludo y sobre todo desearles un muy, muy, muy buen día a todas esas mamás que nos acompañan todos los días en sintonía. También quiero darle un saludo muy especial a mi mamá que se llama Lila y a mi tía que se llama Leti. Un abrazo, chao, chao y estamos hablando. Ahí lo tienen. l u y e r Villarraga con la sección comercial de este día, domingo, día de las madres. Y escuchábamos a Laika Prayer con Madonna, esta gran canción que habla de una mujer joven con un amor pasional. Adiós. Y que se convierte en su única figura masculina en la vida. Pero vamos a cambiar el género. Me voy a ir para 1976. Una de esas seis canciones que interpretaron estos artistas y que fue incluida en la banda sonora de Fiebre de sábado por la noche. Les abro de los BGs. Esto es You Should Be Dancing. Póngase a bailar con su mamá. Música disco en W Radio. El heavy metal británico, los señores de Death Leopard, que estuvieron hace unos meses aquí en Colombia presentándose junto a Motley Crue y Kraken en el parque Simón Bolívar. Armageddon It, que hizo parte de ese Hysteria, gran disco de los icónicos de estos británicos. Y para cerrar esta primera hora de música, me voy con una australiana que de hecho anunció un nuevo disco para la segunda mitad de año. Se va a llamar Tension. Les hablo de Kylie Minogue y este clásico del Fever del año 2002. Love at First Sight. Éxitos de todos los tiempos con Mateo Duarte en W Radio. Había una vez un bosque encantado donde las mujeres más hermosas del país iban a aprender a ser reinas. El canal Lifetime te invita a ver su nueva serie. Todo cuento de hadas esconde el mal plena vista. La belleza tiene que romperse todos los días. Hasta d ó n d e serán capaces de llegar por conseguir la corona. Señorita ochenta nueve, y Doble episodio estreno. Domingo a las nueve de la noche. Por el canal Lifetime. W. Radio. 20 años recorriendo el mundo a su lado. m o s buenos días desde Nueva York. Presente en los eventos más importantes del planeta. En Río de Janeiro, con la gran sorpresa hasta ahora, la primera de estos Juegos Olímpicos. Con las voces de los protagonistas. Mr. President Obama, good morning. Good morning. Thank you so much for having me. W Radio. 20 años. Cerca. Muy cerca de usted.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 Oyentes W, estamos ya en el Travel Fest de Viajes Falabela en el Centro Comercial Unicentro con la feria de quienes aman viajar con descuentos hasta un 70%, circuitos a Europa desde 449 dólares, tickets a Disney hasta 30% y la mejor asesoría. Te esperamos en Unicentro del 11 al 14 en el Parcadero de la 15 con sorpresas especiales. Una feria muy, pero muy W. Al aire. En w radio。<No escape. S 2> I'm easy, come easy, go little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. To me.